Eureka Y atención a lo que os vamos a contar esta noche Perros contra la enfermedad Perros contra el cáncer Y va a ser aquí en Eureka con Amado Martínez Amado, eh, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, en vez de decir Doctor Amado Martínez o Doctor Cardiñosa Van a decir Doctor Perro Y...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 salvar la vida a muchas personas a lo mejor, ¿no? con, con esta posibilidad de que los perros llegaran a formar parte de, de esa patrulla que detección de detección a detección del cáncer detección precoz además y, pero los... perdón Amado, ¿es un proyecto de... de futuro? ¿se está haciendo algún tipo de ensayo ya? ¿algún tipo de, de prueba? ¿es algo lo que tenemos que esperar mucho tiempo todavía o no?